Capítulo 14 Las tres modalidades de la naturaleza material La Suprema Personalidad de Dios dijo, Te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento, con la cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Al quedar fijo en el plano de este conocimiento, se puede adquirir una naturaleza trascendental como la mía. Establecido así, uno no nace en el momento de la creación, ni se perturba en el momento de la disolución. La sustancia material total, llamada Brahman, es la fuente del nacimiento, y es ese Brahman lo que yo fecundo haciendo posible el nacimiento de todos los seres vivientes, oh hijo de Bharata. Ha de saberse, oh hijo de Kunti, que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material, y que yo soy el Padre que aporta la simiente. La naturaleza material consta de tres modalidades, bondad, pasión y E ignorancia. Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, o oh Arjuna, el de los poderosos brazos, queda condicionada por esas modalidades. Oh tú, el Inmaculado, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esa modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. La modalidad de la pasión nace de ilimitados deseos y anhelos, oh hijo de Kunti, y debido a ello, la entidad viviente encarnada queda atada a las acciones materiales fruitivas Oh hijo de Bharata, has de saber que la modalidad de la oscuridad, nacida de la ignorancia, causa el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada. Oh hijo de Bárata, la modalidad de la bondad lo condiciona a uno a la felicidad, la pasión lo condiciona a uno a la acción fruitiva, y la ignorancia que cubre el conocimiento de uno lo ata a uno a la locura. A veces la modalidad de la bondad se vuelve resaltante, venciendo a las modalidades de la pasión y la ignorancia. Oh hijo de Bharata. A veces, la modalidad de la pasión vence a la bondad y la ignorancia, y en otras ocasiones la ignorancia vence a la bondad y la pasión. De ese modo, siempre hay una competencia por la supremacía. Las manifestaciones de la modalidad de la bondad se pueden experimentar cuando todas las puertas del cuerpo están iluminadas por el conocimiento. ¡Oh líder de los Bharatas! Cuando hay un aumento de la modalidad de la pasión, se manifiestan los signos de gran apego, actividad fruitiva, intenso esfuerzo y un anhelo y deseo incontrolables. Cuando hay un aumento de la modalidad de la ignorancia, Oh hijo de Kuru, se manifiestan la oscuridad, la inercia, la locura y la ilusión. Cuando uno muere en el estado de la modalidad de la bondad, va a los planetas superiores y puros de los grandes sabios. Cuando uno muere en el plano de la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que se dedican a las actividades fruitivas. Y cuando uno muere en el plano de la modalidad de la ignorancia, nace en el reino animal. El resultado de la acción piadosa es puro y se dice que está en el plano de la modalidad de la bondad. Pero la acción que se hace en el plano de la modalidad de la pasión termina en el sufrimiento. Y la acción que se ejecuta en el plano de la modalidad de la ignorancia termina en la necedad. De la modalidad de la bondad se desarrolla el verdadero conocimiento, de la modalidad de la pasión se desarrolla la codicia, y de la modalidad de la ignorancia se desarrollan la necedad, la locura y la ilusión. Aquellos que se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad gradualmente ascienden a los planetas superiores. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales y aquellos que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. Cuando alguien ve como es debido que Aparte de estas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual. Cuando el ser encarnado es capaz de trascender estas tres modalidades, asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar de néctar incluso en esta vida. Arjuna preguntó, «Oh, querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce a Aquel que es trascendental a esas tres modalidades?». ¿Cómo se comporta y de qué manera trasciende Él las modalidades de la naturaleza? La suprema personalidad de Dios dijo, Oh Hijo de Pando, aquel que no odia la iluminación, el apego ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen, que se mantiene firme e imperturbable, a través de todas esas reacciones de las cualidades materiales y que permanece neutral y trascendental, sabiendo que sólo las modalidades están activas, que está situado en el ser y que considera que la felicidad y la aflicción son iguales, que mira con la misma visión un poco de tierra, una piedra y un pedazo de oro, que tiene la misma disposición y hacia lo deseable y lo indeseable que es constante encontrándose igual de bien en la alabanza y en la censura en el honor y en el deshonor que trata igual al amigo y al enemigo y que ha renunciado a todas las actividades materiales una persona que es así se dice que ha trascendido las modalidades de la naturaleza Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Y yo soy el fundamento del Brahman impersonal, que es inmortal, imperecedero y eterno, y que es la posición constitucional de la felicidad suprema.